Buen día oyentes de farco continúan los procesos participativos en localidades de sierras chicas en esta ocasión el consejo deliberante de la ciudad de agua de oro convoca a la ciudadanía a participar de la reunión de comisión para avanzar con el proyecto de ordenanza que declara la localidad de agua de oro como reserva hídrica natural cultural y recreativa municipal un paso fundamental hacia la conservación del ambiente en la región este proyecto surge de los procesos participativos de ordenamiento territorial que viene llevando de ante la Dirección de Ambiente del municipio a cargo de Diana rap El proyecto de Reserva Hídrica Natural, Cultural y Recreativa Municipal de Agua de Oro es una construcción colectiva que tomó forma durante los talleres de ordenamiento territorial participativo. Allí se fueron redactando los objetivos, los fundamentos, los alcances Y esa, ese texto fue elevado al Consejo Deliberante que llamó a audiencia pública en la cual surgieron modificaciones, agregados. Luego de esa primera instancia de audiencia pública, el Consejo Deliberante vuelve a trabajar en comisión el proyecto modificado por la ciudadanía y convoca nuevamente a vecinos y vecinas a reunirse en el día de hoy para seguir debatiendo sobre este proyecto. Escuchamos a Walter Monier, concejal del Oficialismo Unidos por Agua de Oro, una alianza entre el peronismo cordobés y partidos vecinales que accedieron a la conducción del municipio en las últimas elecciones. Este proyecto básicamente lo que pretende es ...lograr el cuidado de las cuencas del río Chabascate... ...y a su vez tiene la finalidad de preservar la belleza del abuelo... ...la idea también de trabajar en comisiones... ...la apertura hacia los ciudadanos, hacia los vecinos... ...sabemos que un proyecto de tal magnitud... ...necesita la participación de todas las voces... La cuenca del río Chabascate, en conjunto con otras cuencas de sierras chicas, son fundamentales para sostener el agua potable y el ecosistema en toda la región. Es un proyecto pretencioso porque plantea el cuidado de todo agua de oro. La idea es formar un, un consejo asesor, el cual también, conjuntamente con la Dirección de Ambiente, eh, elaboraría la creación de un un plan de manejo de la reserva. En todo el corredor se están dando procesos participativos que exigen la creación o ampliación de reservas naturales y un plan integral del manejo de las cuencas. Recordamos que los últimos incendios afectaron principalmente las nacientes de los ríos, de los cuales depende el agua de toda la región. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.